はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、は r はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、は o me debes ぁ、は El mero, el mero, ぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、a ぁ、a ぁ、は De Que anda en malos pasos y la hace sufrir. Cuando su padre se marchó de casa, empezó a c o n s u m i r y a h o r a está involucrado en cosas que nunca pensó vivir. Sí, sale temprano, no、sí, para regresar al otro día. Una pandilla peligrosa, papistearlo r a esperaría. Tiene un dolor en el pecho profundo de compañía que esconde en lo más profundo y se muestra con alegría. Poco a poco fue cayendo en un mundo de oscuridad. En la esquina aprendió cosas que alteraron su maldad. Ahora es un problema grande para toda la sociedad. s u e l a encontrar a su padre para poderle disparar. パーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパー Fue el primer asalto, casi ya ni lo recuerda. Creo que tenía 15 y un skin en una pierna. En una caguasa que negra, full baqueta 250. Se robó nueve paquetes y lo pusieron a la venta por el barrio. Tuvo que arreglar al comisario, prometiendo del negocio un buen pedazo de salario. Luego, ya con 16, fue su debut como sicario. Y Jura que a los 21 ya e s t á muertos m i l l o n a r i o Pero su madre no hay una noche que no esté sufriendo. Tampoco hay una noche que no se pase llorando. Porque bendición y le j u r a por m a r めに、この人生を守るために、この人生を守るため n この人生を守る e めに、この人生を守るために、この人生を守るために、この人生を守るために、この人生を守るために、この人生を守るため es el d o m i n めに、この人生 l 守るために、